estaba muy ansiosa y sí digamos yo creo que incluso lo merecía el baño buscando ese tiempo Gerardo Montenegro y toda esa gente tal cual el equipo que, que queríamos la verdad que los nombres que, que, que presenté y que y que retiraba de la mesa están acá